¡Tú! Atrás queda en el n e espacio Consumo Cuidado con la Unión de Consumidores de Cádiz y con su presidente Miguel Ángel Ruiz, donde hemos abordado diferentes cuestiones relacionadas con los derechos y deberes de los consumidores y usuarios. Ahora vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad local y vamos a hablarles sobre bueno, pues、eh, iniciativas que se van a desarrollar en nuestro municipio. En concreto, una que llega por parte de、eh, una institución privada、eh, que bueno, pues trabaja en el ámbito provincial. Se trata del Banco de Alimentos de Cádiz, que va a llegar hasta nuestra. A la localidad a l para emprender en Ubrique la campaña Operación Kilo. Se trata de una campaña de recogida de alimentos que se lleva a cabo en diferentes superficies. En este caso, en nuestra localidad se va a realizar en el Mercadona los próximos días 4 y 5 de abril. Además, para colaborar con esta campaña, desde el Banco de Alimento, bueno, pues se solicita la participación de los ubriqueños que quieran ejercer como voluntarios en la recogida de alimentos. Vamos a hablar nosotros con el responsable de la Operación Kilo del Banco de Alimentos de Cádiz, con Luis de Julián, que nos acompaña a través Del hilo telefónico. d o s de Julián, muy buenos días. Muy buenos días y encantado por, por contactar con nosotros para, para esta iniciativa, ¿no? para、uh -huh. dar, dar a conocer esta iniciativa.、Uh -huh. El motivo precisamente de, de este encuentro es informar sobre esa iniciativa que se va a llevar a cabo aquí en Ubrique, en nuestra localidad, los días 4 y 5 de abril, y también solicitar la colaboración de los ubriqueños que quieran、pues、precisamente eh, eh, realizar esas tareas de voluntariado ¿no? en la recogida de alimentos, alimentos que después bueno,、pues、pueden ir destinados precisamente. Pues, si no directamente a los propios cubriqueños, sí que a,、eh, bueno, pues personas necesitadas a toda la provincia. Enseguida vamos a hablar un poco también de cómo funciona el Banco de Alimentos, pero primero vamos a quedarnos con los datos de, de, e s a、eh, cita aquí en Ubrique. 4 y 5 de abril, en el Mercadona, hacen falta voluntarios. ¿Cuántos? ¿Dónde se pueden dirigir aquellas personas que,、eh, quieran colaborar? ¿Y qué es lo que van a tener que hacer? Pues mire,、eh, lo primero,、eh, esos voluntarios, bueno, lo que hacemos en todas las campañas que estamos haciendo hasta ahora, lo que hacemos es pedir voluntarios en, en la población donde vayamos. Entonces, lo, que primero que hace,、eh, lo primero que hacemos es pedir los voluntarios dentro de las asociaciones que están acogidas con nosotros. Entonces, en este caso,、eh, aquí creo que está u n a Asamblea Cristiana del Puerto, del de, de Puerto de Urique. Y, y bueno,、eh, se, siempre se pide ayuda、eh, tirando de esas asociaciones. Pero también últimamente con esto de la gran recogida, con la diferente iniciativa que ha, ha tenido lugar en el Banco de Alimentos, pues,、mm, siempre la población quiere, nos pregunta de que cómo pueden colaborar con nosotros, cómo contactar con nosotros, ¿no? Pues para eso,、eh, pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico que es o p e r a c i ó n k i、uh、l -huh. o c o n c b a n c o a l i m e n t o s c a d i z o r g O si no, se pueden, pueden llamar directamente al teléfono del, del banco o pueden contactar con cualquier asociación de, de u r i c h e en, en concreto con, con la que he dicho antes, ¿no? Con la Asamblea Cristiana de u r i c h e Y bueno, esos voluntarios lo único que tendrían que estar es en la, llegamos allí en, la, en el establecimiento, tendrían que estar recibiendo los alimentos que, que la gente de u r i c h e que supongo que es muy solidaria y es muy participativa, pues. Eh, donará en ese establecimiento y simplemente con recogerlo y agradecerlo, pues simplemente sería、allí. informar un poquito de la labor del Banco de Alimentos, que para eso estará un, un responsable aquí de nosotros, ya sea de nosotros de la, o de la propia asociación que c o m e n t a i s Claro, yo, yo imagino que la permanencia durante esos días en, en esta superficie, en el Mercadona, pues será todo el horario comercial, ¿no?、Eh, sí, de, que permanezca、eh, abierto. En concreto,、uh -huh. en concreto, claro, es que depende también del, del horario del、uh -huh. supermercado. Concreto en este supermercado es de nueve a nueve y media de la noche.、Uh -huh. son doce horas y normalmente no es que los voluntarios estén las doce horas. Al revés, lo que buscamos es bastantes voluntarios para que contra más voluntarios haya, más cortos serán los turnos.、Eh, sabemos que muchas veces son personas mayores las que se ponen. Entonces, para evitar de que todas estas personas pues se peguen una paliza los dos días porque realmente、uh -huh. Eh, en otras poblaciones yo he llegado a conocer personas que se han estado hasta o 8 horas de pie por colaborar con el Banco de Alimentos.、Uh -huh. Entonces, es necesario, además sabemos de gente, lo que le, le he comentado antes, de que sabemos de gente que quiere colaborar, que quiere esto y también Por, por dar a conocer esta iniciativa, que muchas veces para muchas personas es desconocida.、Uh -huh, claro, mientras más personas mejoras, se pueden turnar y, y puede hacer bueno,、pues、un poco más, más cómodo ¿no? Lo que, eh, participar en la campaña como voluntario.、Eh, una campaña que, como decíamos antes, se va a llevar a cabo en el Mercadona y es aquí porque precisamente hay un convenio de colaboración firmado con, con esta cadena de supermercados、eh, y el propio banco de alimentos. ¿no? Ese es el motivo por el que se, se ubican esos puntos de recogida de Alimento en el Mercadona? Claro, en un principio firmamos el convenio el año pasado con Mercadona, este año se ha vuelto a firmar y la idea era, era por eso, porque tenemos que estar una vez en todos los establecimientos de Mercadona de la provincia, o por lo menos de los que sean más accesibles、uh -huh. o、mmm, haya menos, podamos causar menos dificultades, porque al fin y al cabo estamos d e p r e s t a d o estamos en un sitio donde nos permiten estar en ese establecimiento y lo, que, lo primero que no quiere el Banco de Alimentos es molestar. Entonces,、eh, estar en esos establecimientos d o n d e puede estar, donde podamos colaborar. Y en este caso, en el fin de semana que viene, pues, nos tocará Urika.、Uh -huh. Había Entonces, estado ya. Tenemos también、sí. unos cuantos, por ejemplo, aquí en San Fernando,、uh -huh. en, en Cádiz, en, vamos, concretamente, en ese n e mismo fin de semana también será en Cádiz y en Villa Martín.、Uh -huh. Seguirá con, con esa población. Claro, habéis estado también en San Fernando, en Arcos, estoy viendo yo por aquí a través de vuestra web, o sea que es habitual, ¿no?, e m p r e n r este tipo de campaña en distintos municipios de la provincia. Y en este caso, pues el 4 y 5 de abril llegará hasta Ubrique. Es la primera vez, no obstante, que visitáis Ubrique, ¿verdad?、Eh, sí, el año pasado、eh, tuvimos intención de hacerlo, lo que pasa es que el problema fue de que realmente nos pilló un poquito el toro con la gran recogida. Porque, bueno, no sé si conoces la gran recogida que se hizo el, el último fin de semana de noviembre. Y estuvimos en cerca de 100 supermercados, que había que coordinar 100 supermercados. Y como esto es un convenio con Mercadona que se puede volver a hacer en cualquier momento, pues, lo hemos pospuesto y、mm. ya podemos, ya estamos aquí. Lo que no queríamos hacerlo, Es que hacerlo la bulla y que no, no poder contar con, con el respaldo tanto del Mercadona para que estuviera descontento, ni、uh -huh. eh, por parte de los voluntarios, ni quemar a los voluntarios. Lo que queremos、claro. es simplemente、mm, recoger esos alimentos de que、mm, realmente se necesitan porque actualmente atendemos a más de 43.000 personas en toda la provincia de Cádiz y es necesario no reclutar esos alimentos, ¿no? Como decimos, ¿no? Pero que, y r e c o l e c t a r los máximos alimentos posibles para poder ayudar a t o d a l a n e c e s i d a d que es l o mismo la provincia.、Uh -huh. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de, de, de cómo funciona ese Banco de Alimento, de, de esas necesidades que cubrís vosotros o intentáis al menos y de, e s a población,、eh, benefactora de, de, las campañas que emprendéis.、Eh, sí que hay que decir que el Banco de Alimento s es una institución privada,、eh, obviamente sin ánimo de lucro,、eh, que se constituye como una,、eh, fundación benéfica y que en principio, pues lo que pretende simplemente es,、eh, colaborar con la situación de necesidad que existe, en este caso, pues en Cádiz, y en la provincia de Cádiz. exactamente、eh, también. Perdona que、sí. te moleste, r o c í o También、eh, comentarte que es apolítica y a confesional. <risa> Porque tenemos hemos tenido también problemas con, con otras entidades,、uh -huh. con, que creían que, o pertenecíamos a una religión o a un partido político, y realmente no es así. Entonces,、um, no es los propios voluntarios, podemos tener nuestras propias ideologías, pero en concreto, la, el Banco de Alimentos como institución es apolítica y a confesional.、Uh -huh. Eh, tenemos, por tanto,、eh, lo que decía esa、eh, manera de constituirse como organización benéfica.、Eh, existe un banco de alimentos en Cádiz. No sé si existe algún otro banco de alimentos más en la provincia. El, en ¿O la coordina, provincia, coordina el de Cádiz toda la provincia? No, en la provincia hay dos: s el r í a e de Cádiz y el del Campo de Gibraltar.、Uh -huh. Existe una delegación que es la delegación de Jerez, que, la verdad son t í o s muy competentes. son hecho, Antes eran. Lo que pasa que como la provincia es tan、uh -huh. extensa, tan ancha. Pues, y además la población de Jerez también es muy extensa.、Sí. Pues, eh, el banco, existe l banco, e una delegación en Jerez que es la que la nos ayuda a controlar la parte de Jerez. Y todas las poblaciones donde hay entidades acogidas al Banco de Alimentos pues vienen a c á d i z a recoger los alimentos.、Mm, claro. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Cómo trabaja el Banco de Alimentos?、Eh, y, ¿Y qué campañas son las que emprendéis? Me imagino que la principal será la de recogida de alimentos, ¿no? Pero también habrá otro tipo de iniciativas que emprendéis. Cuéntanos un poco cómo funciona el Banco aquí, de Alimentos. Aquí somos pluriempleados, <risa> p o pluriempleado l u r i e m p l a d o s porque además, bueno, somos todos voluntarios. Somos todos voluntarios, entonces eso e de destacar. Un, ahora mismo somos unos 30 voluntarios en, en la nave del Banco. Y bueno, entre personas como yo y mi compañero que estamos reclutando, reclutando, mal dicho, pero bueno,、mm. eh, buscando voluntarios para o p e r a c i o n e s k i l o organizando las Operaciones k i l o en toda la provincia. También hay compañeros que están en el tema de administración, de control e s de las entidades, de esto. También hay personas también en el almacén. O sea, tenemos diferentes personas en, en todas las diferentes tareas que tiene el banco, que la verdad no son pocas. No s e e n f o c a y muchas veces lo que decimos, estamos de voluntarios, ven, venimos a echar el, el rato, pero muchas veces nos, nos atrapa hasta toda nuestra vida, incluso, vamos, nos traemos、mm, claro. hasta tarea para casa.、Mm, normal, ¿no? Las necesidades son grandes y el trabajo de colaborador, a veces, pues, se convierte casi en jornada completa, ¿no? Sí, y además,、mm. bueno, en, en concreto, en la gran recogida, por ejemplo, estuvimos cerca, vamos, de. Le hablo de mi caso desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, allí en, en la nave del banco, e s t e r a n d o llamadas y, y allí trabajando todo, todo el rato.、Uh -huh. Así que, un poquito, un, canso un poquito, pero la verdad es ver la, ver la magia del banco, que muchas veces,、eh, cuando, también es otro proyecto que tenemos en los colegios, que vamos,、eh, damos una sensibilización en los colegios, mucha,、eh, muchas veces los chavales nos preguntan, bueno, ¿qué, q u e es lo que os llena, ¿no? Pues e s a es la magia del banco, de recoger alimento, pero por desgracia, ojalá no hubiera banco de alimentos, porque a los dos días ya esos alimentos, pues, se pueden decir que vuelan, vamos, ¿no? que se mantienen、mm. todas las s opciones. Claro. Yo, dentro de las distintas iniciativas que realizaréis a través de ese banco de alimentos, de esta organización, yo imagino que la recogida de alimento es la principal, ¿no? Recogida y reparto de alimento posterior. Eh, sí, también tenemos otro proyecto que hemos empezado ahora en colaboración con c á r i t a s y diferentes ayuntamientos, concretamente en Cádiz, en Bejer, que es el proyecto Como Me los Como, que es un proyecto de sensibilización de ayuda a las la, la familias necesitadas para un buen, un, un buen hábito alimenticio.、Uh -huh. Entonces, también lo que nos preocupamos por el derroche de esos alimentos, ¿no? que muchas veces,、eh, Nos, ni nosotros mismos sabemos lo que, qué alimentos tiramos.、Eh, estábamos, el otro día salió un estudio, me parece, que era que cada familia puede tirar fácilmente cerca de 700 kilos de comida al año.、Hmm. Y esos kilos de comida pues, se pueden aprovechar y se pueden dar a personas que insisto, realmente lo necesitan.、Hmm. Son, son aberrantes, sobre todo si pensamos ya en países del tercer mundo, ¿no? que se tire comida así de esa manera. Claro, pero、hmm. también es lo que comentamos que. que Hombre, antes se tiraba, antes se tiraba comida y se decía hoy pobrecito las la personas de África, ¿no? Las personas que más lo、no、necesitan. Ahora, <ríe> mucho, ahora habría que fijarse un poquito más aquí también. Aquí el hecho de ser 43.000, más de 43.000 personas las que necesitan ayuda, pues, quiera que no, pues, es para hacernoslo pensar, hacernoslo mirar, de, ver lo que tenemos, ver lo que gastamos, ver lo que podemos aprovechar y, bueno, Se, te, se pueden, se pueden hacer cosas para intentar evitar eso. o c l a r Bueno, pues vamos precisamente con lo que significa,、eh, la operación Kilo. Se recogen los alimentos. En este caso, en nuestra localidad estaréis el 4 y el 5 de abril en el Mercadona. Se procede a la recogida de alimentos. ¿Qué pasa después con esos alimentos? Porque algunos pueden pensar, bueno, van directamente después para la familias necesitadas u b r i q u e ñ a No, pero sí que van para la familia, e、eh, n definitiva, de la provincia de Cádiz, ¿no? Y llegará en una instancia u otra también a las familias ubriqueñas. Cuéntanos、claro, sí. un poco cómo organizáis. Pues, eso es lo que se realiza es, cuando se realiza una operación kilo, primero lo que se, se piden los alimentos, sobre todo son legumbres, se piden conservas de pescado, bueno, conservas en general, leche, aceite y productos infantiles. Que personalmente, para mí, son los, son los, los más necesitados porque, q u i、si、e es r e que no, la crisis, en, en la crisis muchas veces no tenemos ni para comer, pero muchas veces los problemas son para los más pequeños, ¿no? Lo que, Más lo necesita. Entonces, esos alimentos、eh, se recogen durante ese fin de semana.、Eh, ese fin de semana、eh, se terminan de p a q u e t a r Cuando termina la operación Kilo, van nuestros operarios de almacén,、eh, van allí, recogen esos alimentos y se almacenan dentro de, del banco. Dentro de esos alimentos también recibimos alimentos de, por parte de la Unión Europea, el FEGA, que es, son alimentos que son e x c e d e n t e s Eh, se les encarga a unas empresas para poder、mm, donarlo a esas familias, a esas asociaciones necesitadas. Entonces,、eh, esos alimentos se a l m a c e n a n en la nave del banco y cuando se tiene una, una cantidad de a l i m e n t o considerable, pues se、eh, envían a las diferentes asociaciones que, que, provienen, bueno, que reciben alimentos del banco de alimentos. Entonces,、eh, dependiendo de la asociación, pues a lo mejor la asociación está suscrita en la m a q u i a de los alimentos propios del banco, pero a lo mejor otros alimentos, como por ejemplo los que le he comentado antes del faga y el fega. El faga son alimentos de, de sedentes y también del fega lo que suelen ser también pescado fresco,、uh -huh. eh, fruta, entonces... Esos alimentos, no todas las asociaciones pueden notar a ellos porque no con, no con, no tienen una, r l o s un almacén para soportarles.、Mm, Por ejemplo, pescado, a la hora de recoger pescado, como no tengas una cámara frigorífica, no vas a p o lo tienes que dar en el momento, no puedes repartirlo.、Uh -huh. No puedes repartirlo. Son alimentos frescos que son perecederos. Entonces, realmente lo que se pide en estas operaciones Kilo, en estas campañas que hacemos en, lo, en las diferentes poblaciones, Son alimentos no perecederos, pero sobre todo los, los cinco comentado s antes: leche, aceite, alimentos infantiles, conservas de pescado y legumbres.、Uh -huh. Esos alimentos después llegan a diferentes、eh, tipos de entidades, por ejemplo, desde centros de acogida,、eh, comedores públicos, centros de ayuda a familias necesitadas, centros de ancianos, de migrantes,、eh, también, por ejemplo, asociaciones de vecinos, a cáritas. Y en el caso de nuestra localidad, que es una de las entidades beneficiarias, sería a través de Asamblea Cristiana, ¿verdad? Asamblea Cristiana, efectivamente. Vamos, dependiendo de las asociaciones que quieran acogerse al banco. Obviamente, a lo mejor hay asociaciones que, a lo mejor con los recursos que tienen, pues les basta y no les hace falta a lo mejor pedir comida para, para nosotros propiamente por propio desconocimiento. Entonces, en concreto, allí en u r i q u e solamente tenemos la Asociación de Asamblea Cristiana de Puerto, Eurique, de perdón. Estoy,、eh, estamos con diferentes asociaciones y ya confundo. Realmente los nombres, vamos, manejamos cerca de 280 a s o c i a c i o n e s y, y es un, una barbaridad de nombre, s ya, i e r e que no, pues ya vamos c o m i e n d o los nombres de otras poblaciones.、Uh -huh. Bueno, en el caso de Ubrique,、eh, como decíamos, en de Asamblea Cristiana,、eh, cualquier entidad o organización que quiera ser susceptible de recibir esos alimentos por parte del Banco de Alimentos de Cádiz para después,、eh, bueno, pues entregarlos a la, a la ciudadanía ubriqueña, ¿qué, qué tiene que hacer? Porque hay que cumplir unos requisitos, ¿no? Sí, tiene que cumplir u n o s requisitos.、Eh, realmente, bueno, como estamos ahora mismo, yo me encargo realmente de la, lo que es Operación Kilo y, y Colegio, realmente no sé lo, la documentación que es necesaria.、Eh, cualquier, de todas formas, en cualquier información se puede dirigir hacia, hacia el Banco de los Alimentos y aquí le podrán informar de toda la documentación que puedan necesitar para poder optar a esos alimentos. Para poder optar a esos alimentos. Uh -huh. eh, vamos, lo, lo, supongo que se lo pedirá el número de acogidos que tendrán,、uh -huh. eh, a lo mejor los ingresos que puedan tener, definitiva, diferentes papeles para d i f e r e n t e burocracias. La burocracia a veces va un poquito lenta, pero que esos papeles que son necesarios para, saber, para tener un control de e santidad e y cómo, de a dónde van destinados esos alimentos.、Uh -huh, claro. Legumbres, conservas, leche, aceite y productos infantiles. Esto es lo que se va a solicitar el próximo 4 y 5 de abril aquí en Ubrique, en el Mercadona. Además, por supuesto, de los voluntarios que quieran colaborar con la Operación Kilo y eh, quieran, eh, bueno, pues, eh, eh, estar allí presente eh, para eh, lo que va a ser esa recogida.、Um, si te quería preguntar, ¿suelen ser solidarios? ¿Somos solidarios en la provincia de Cádiz? Bastante. Bastante. De hecho, eh, eh, bueno, Los cálculos que tenemos es que, bueno, el, año, el último dato que tenemos, en la gran recogida se recogieron cerca de 200.000 kilos en, en un fin de semana. Y, vamos, creo que fueron 160.000 y t a n t o s mil.、Uh -huh. eh, en un fin de semana donde e n la población donde más,、eh, más paro hay,、eh, donde más gente lo está pasando mal, realmente tenemos muchas asociaciones comparado con otros bancos de alimentos y... Realmente la gente es muy solidaria. De hecho,、eh, bueno, yo como estoy más en la Operación Kilo, se pueden ver esos detalles n o de solidaridad, ¿no? A lo mejor de gente de que, de, vamos, de incluso de tu propia población que sabe que lo están pasando mal, que están pasando por unos momentos malos, pues ver que dan a lo mejor un kilo o dos, porque saben que pueden a lo mejor ayudar a alguien, pues, quiero que no, de, entre eso. h a s a un señor mayor que por, eh, eh, dio, eh, fue aquí en San Fernando, de que、eh, donó cerca de 200 euros solo en alimentos infantiles.、Uh -huh. Pues, q u i e r e que no e s o s detalles. La gente de, de, de la provincia de Cádiz es muy solidaria.、Uh -huh. Y, por supuesto, que me imagino que también、uh -huh. la, la gente de Ubrique, sobre todo.、Uh -huh. También es donde más necesidad parece que hay, ¿no? Sí. Totalmente, vamos.、Bueno, de hecho, comparándolo con otros años, es、eh, eh, que se ha, se ha duplicado también de un año para otro las personas a las que atendemos.、Eh, antes eran más o menos 28.000 y ahora ya rozando bueno, más de 43.000, que creo que estamos rozando ya los 5.000. 50、uh -huh. Bueno, pues ahí quedan、eh, esas cifras:、eh, 43.000 personas. Personas atienden en la provincia de Cádiz a través del Banco de Alimento de Cádiz. En, esto, en este tiempo, en estos últimos、eh, años, se, se ha duplicado esa cifra y, y ese es motivo más que suficiente para ser solidario y colaborar con campañas como esta, la Operación Kilo, que se emprenden en distintos puntos de la provincia de Cádiz y, en concreto, en nuestra localidad, el 4 y 5 de abril. Pueden colaborar de distintas maneras, siendo voluntario y estando allí presente durante la recogida、eh, o simplemente ...pues aportando también ese alimento、eh, cuando acudan a, a ese t establecimiento, al Mercadona, que o Dónde se va a llevar a cabo la recogida, pues aportando legumbres, conserva, leche, aceite y, como decíamos, productos infantiles. Pero rec、mm. recalcar también ...de que necesitamos bastantes voluntarios allí en Ubrique y pues,、eh, también hacer un llamamiento para eso, para ver si、um, ...si la gente que realmente está interesada o, o que pueda hacer el esfuerzo de eso, pues、um, que se pueda presentar como voluntario allí. ...o Mandándonos un correo a o p e r a c i o n k i l o b a n c o l i m i t o s c a d i z o r g o contactando con el Banco de Alimentos o con Cristiana. la Asamblea de el、uh -huh. Pues son los medios para poder contactar con el Banco de Alimentos y así colaborar también con esta campaña, con la Operación Kilo en nuestra localidad.、Eh, nos vamos a quedar aquí, se nos agota el tiempo, Luis y Julián, responsables de la Operación Kilo del Banco de Alimentos de Cádiz. Gracias por habernos atendido y por、eh, hacernos partícipe de las iniciativas que organizáis vosotros desde vuestra entidad. Y bueno, pues a, a vuestra disposición los micrófonos de Radio Brique cada vez que tengáis información sobre nuestra localidad que queráis dar a conocer. Encantado, y la verdad, las gracias a vosotros por el interés también de para poder c estar con nosotros. Y, para, y bueno, nos vemos dentro de la, la semana que viene. Nos vemos la semana que viene por aquí por Uri. e Así es, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.